la Maricondo, que es una japonesa que inventó un sistema de ordenamiento de las casas, ¿no? Y bueno, gracias a una amiga de Chulapa este que vino con la idea, estamos haciendo ahora este, este Maricondo aquí en el taller, o sea, este, sacando obra que hace más de 40 años que tengo acá guardada, y que bueno, que vamos a abrir el taller a todos los amigos, a toda la gente a toda la comunidad de acá de bien Viedma realmente yo a Viedma la siento a todos mis amigos a la comarca este invitarlos a mi taller para que vean todos estos originales este hay obras que ya hace, qué sé yo, 30, 40 años que estoy en la Patagonia hay cosas que están enmarcadas que están listas para colgar otras que son realmente que, que van quedando en los cajones y, y en las carpetas y que bueno, que de repente me está dando un gusto grande volver a re reencontrarme con ellos que el, compartirlo con la gente que los vea este y que pasen un rato digamos en el taller yo voy a estar acá voy a contar historias que yo me o sea, cualquier dibujo que saques de ahí este te voy a contar una historia sobre ese dibujo claro, cómo que, cómo surgió cómo surgió cómo nació dónde lo hice yo qué sé no sé realmente bueno eh, esa sería un poco la idea no pasar un buen rato y tratar de vender alguna obra para que la obra empiece a circular Y Este, qué sé yo, yo estoy contento porque estoy siendo a esta altura de mi vida, 75 años, pero estoy siendo reconocido ya, eh, qué sé yo, realmente mi informe internacional. Vengo de, de estar en Buenos Aires con un reconocimiento de la Biblioteca Nacional que me, me emocionó mucho porque pude reencontrarme con originales míos de ilustraciones para niños que hice hace 40, 50 años, que que estaban perdidas y de repente eh, están en la Biblioteca Nacional en un archivo este junto con maestros como Fontana Rosa como Quino, mm. qué sé yo así que, bueno, eso es muy contento y a partir de ahí fue surgiendo la, la invitación del MACLA el Museo de Arte Contemporáneo de La Plata para el mes de mayo, exponer ahí esta obra que, que expuso el año pasado acá en viema la voy a, a mostrar primero en Patagones, porque yo me jubilé en la Escuela de Arte Alcide Viagetti, a la sí. cual quiero mucho y bueno quiero mostrarle ahí la obra así que la voy a mostrar ahí y de ahí la llevo a La Plata de La Plata va a la Biblioteca Nacional en el mes de julio y en el mes de octubre le, el consulado argentino de Rio Janeiro me invitó y es un lugar muy interesante pues una sala muy grande eh, con un salón de actos un auditorio, la verdad que es un consulado muy interesante, está muy bien ubicado Eh, y a partir de ahí, no sé, para el mes de enero, otra invitación importante que tengo, enero del 2021, 21. en lo de, de Vilarón, Punta del Este, que es ahí, Casa Pueblo. Así que bueno, es una obra que va a recorrer bastantes lugares, que sé yo, mm. estoy contento con eso, y bueno, así que bueno.